And then Ens trobem al local d'assaigs de Ravenblood per conèixer una mica més els seus membres, a la història de la banda i el futur d'aquesta banda. I no podem fer-ho d'una altra manera que començar les presentacions. Pues buenas, pues yo soy Daniel de Ravenblood, vocalista, i aquí tenemos a, a mi lado al, al señor Bateria, los demás han muerto por el camino, así que si os si habéis tocado os podéis venir con nosotros ya. Hola, yo soy el EQ. Relajarme un poco y conversando aquí con Marc con nuestra amiga Ariadna, que nos viene a visitar en nuestro antro de la perdición eterna. ¿Cómo y cuándo se forma Ravenblood y por qué escogéis este nombre? Bueno, se formó a la raíz de que, bueno, ellos llevaban Endor Sin y tal, yo tenía otra banda que se llamaba Agrum, compartíamos local, yo vengo de cantar algo más agresivo más rollo brutal death y eso, y EQ tocaba conmigo la batería en ese grupo. Entonces él me comentó, yo había escuchado las canciones que compone Jordi, que es el principal compositor, y me molaban, me gustaban un montón. Y yo veía que ahí se podía sacar y no, no entendía por qué estaban en el local encerrados sin hacer nada. Bueno, aparte, a lo mejor pues, el localista pues no daba lo que tenía que dar, no lo iba a ensayar y eso, y entonces me comentaron, hostia, que al final la ha dejado y tal. Y digo, bueno, pues si quieres, mira, podemos intentar hacer una fusión aquí de volverlo un poco más, más cañero, ¿sabes? Yo meto un par de gorrinillos ahí, ¿eh? <risa> un par romantiquillos, ¿eh? y este cabrón estaba asustado, que dice, hostia, es que la voz del Dani no sé cómo quedará con esto, tan así. Que al principio me tuve que bajar un par de registros porque, claro, venía de cantar Chicha y, y le metíamos ahí. Pero bueno, cara, me da igual, porque así más innovador, ¿sabes? Y entonces eso fue la, la, la unión esta de que, bueno, yo dejé Abrum por diferencias musicales. Cada día lo conocía, a los otros también, así ha nos hablaban mucho, pero vi que había muy buen rollo. Y bueno, la, tras, tras comentarlo se se decidió hacer. Y lo del nombre, pues, fue, está, eso fue un cachondeo. Porque decíamos, tiene que ser algo melódico pero agresivo a la vez. Y entonces, bueno, dijimos lo del el Cuervo Raven por porque está muy muy notable, digamos, en lo que son las mitologías, ¿sabes? Nosotros como somos muy flipados. Entonces dijimos, bueno, dice, vamos a saber con qué lo fusionamos y tal. Y estuvimos ahí, que si raven que si Raven-Mojete, yo qué sé, probando un montón. Y ahora decimos, mira, el VLOT siempre queda bien. El VLOT es agresivo y siempre queda bien. Y dijimos, este, Raven-VLOT, tal. Pues mira, adjudicado. Es que es muy simple, somos muy simples nosotros, sí. Muchos he etiquetado sobre vuestra música y muchos son los que os siguen. Para quien aún no os conozca, ¿cómo podemos definir la música de Ravenblood? A ver, yo la verdad la música me cuesta definirla. Porque tenemos partes de death metal, partes black, partes un poco sinfónicas, ¿sabes? Porque somos en realidad una mezcla de, de músicos. ¿Sabes? Yo desde que he empezado a tocar aquí con el Raúl, que es el miembro que conozco de mucho más tiempo, que tocábamos con los Evil Seed, tocábamos Death Metal en sí, con un poco de progresivo. Eh, luego conocí al, al Alberto de verfrost con quien toqué algunas veces, y tocaba, me acuerdo, el vocalista de Norland, Pau. Pues nada, no sé, yo te he dicho lo que sé, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que este no escucha nada. Él no oye nada porque él está en su mundo de ilusión y fantasía. Él se pone los cascos y solo escucha los samplers y la claqueta, no oye nada más. Ni voz, ni guitarra, ni nada. Este nos se entera si está... Si ha muerto alguien, tú lo ves ahí con la misma cara. Está ahí con el Blasby, tiki tiki tiki tiki, pasa una tía en pelotas como dice el bajista, y él sigue tiki tiki tiki tiki, muere la gente en el escenario y él sigue ti tiki tiki tiki. A ver, nuestra música, yo, y nos, bueno, en general la, la etiqueta que, no, que tenemos nosotros puesta es Epic Death Metal. Porque tenemos muchas bases épicas y tal, que sí que tenemos tema más full, temas más contundentes, como el del videoclip a Finder, tenemos una variedad de otros, tenemos incluso Fading Memories, que es el tema que nos cambiamos Jordi y yo, que, que él canta muy bien eh, con la voz limpia y tal, sin un rollito power y yo toco la solista, o sea, es que somos una, una fusión de, de muchos estilos. Nosotros lo llamamos Epic Death, luego of, es lo típico de que pasa siempre, ¿no? Pues esto es melódico ¿no? Pues esto es Viking Metal, ¿no? Pues esto es Fall Metal. Bueno, pues es lo que tú quieras, pero eh, porque si nos ponemos así, ya sabes, la, la típica gente que siempre hay alguno que está buscando ahí algo en el Youtube que ponga, hostia, aquí pone que es metal y metálica ya no son transmetal, a mí no me jota, ¿sabes? Y empieza a poner, esto es numetal, por ponerte un ejemplo, que cada uno puede decir lo, lo que quiera, Para algunos seremos pop, incluso, no sé. Bueno, en total es metal, y metal bueno, que lo hacemos con, con caña, ¿sabes? Con rabia, y si a la gente le mola, pues mola, tío. A la hora de componer, ¿a ¿alguien destaca por encima de los demás? ¿Todos participáis a la hora de...? No fácil. Jordi. Jordi se come el marrón. Él hace todas las composiciones, él hace los samples porque es el que domina todo el tema. Y yo, yo, él es el que los toca, Raúl es que lo toca, pero Raúl tiene su soltura porque a él no le pone como tiene que tocar el bajo, él le mete lo que le sale de los huevos. Yo eructo con violencia en las canciones que me pone. Jordi es el que se come todo el, todo el marrón, aquí cada uno tenemos nuestra faena. Raúl es el que se curra, el que lleva todo el tema de viajes, de, de, de mover, o sea, de pedir las camisetas, vamos, todo el tema de poner pasta lo lleva Raúl, ¿verdad? <risa> nosotros somos los pobres los matados Yo por ejemplo me encargo de mover todo el tema de la banda, soy el, digamos, el manager, somos todos managers ahora, con nosotros y, y Adrián Ancillo, que ha entrado, no sé, la vuelta de Bakken, estuvimos hablando y tal, y hemos fichado, para que he hecho una mano aquí, para ver si lo podemos, porque me, me toca los poco, me canso a veces, tío, de... Y entonces cada uno se de, envuelve aquí un papel. El EQ, porque el EQ tiene una faena del copón, está currando mil horas al día y nunca sabe el horario que le va a tocar. Y el pobre ya tiene con los temas que le pone Jordi de que son de complicados la hostia, cada vez más, cada vez le mete más cambios. Y este de se pone a fumar hierba aquí y le da el rollo progresivo. Sí, dice, hostia, por aquí no es. Bueno, lo arreglo en un momento y no se nota, ¿sabes? Y con el porro en la boca, ¿sabes? Eso forma parte de la música, en verdad. La hierba ah, crece, la música crece los estilos crecen, cambian, se tecnifican y no van cre y crean nuevos estilos, ¿sabes? Sí, si sí, voy a llorar, tío. Ahora hacemos en pic metal emporrado, ¿sabes? <risa> <risa> epic del metal porrero, tío. Y no no tenemos a Jordi aquí, pero mmm, al menos tenemos al vocalista. ¿A qué nos cuentan los temas de Ravenwood? Es pues que los temas hablan de todo. O sea, no podemos decir que llevamos una línea fija no es un tema monotemático, que digamos, pues hablamos de batallas, o hablamos de sentimientos, o de apariciones. Es que cada tema es un mundo. Little Viking, pues esta no hace falta que te diga nada. Vienes algo así como un vikingo pequeño, ¿sabes? <risa> la tica historia que le, le, le matan a los padres y dice, pues ahora voy a encular a todos, y lo, lo típico, ¿no? Lo, el fan de cada día, ¿sabes? Luego, The Seemate of Emotions, mayormente los temas, porque ejemplo, Sprite, que es la última, el Orgullo Fantasma. que cada tema habla de una cosa distinta. Pathfinder, que habla del guía del despiladero pues no, todo el mundo dice, sea esto es Pathfinder en la película, ¿no? Pues no, aparte que es que lo que digo es que tenemos la variedad de letras y la variedad de música, porque tú te escuchas Pathfinder y dices, hostia, te escuchas de solo y dices, joder, pues sí que me deten caña esto, ¿no? Luego te escuchas carlos of y dices, vaya moña, ¿sabes? Son historias también, historias durante todo este tiempo que hemos estado como músicos, el hermano del Jordi, el Jordi, han ido componiendo y haciendo letras, ¿sabes?, que le han inspirado Eh, ...conforme a lo que han ido viviendo en estos tiempos... ...y todo eso pues se, se va convirtiendo en historia, ¿sabes? Se va convirtiendo en una historia que luego pues si la puedes lanzar puedes hacer libros... ¿sabes? Empezasteis editando una demo de seis temas... ...luego un single con tres temas más... ...y ahora lo juntáis todo... ...con bueno, el último... ...en el... una especie de recopilatorio junto con tres temas más... Sí. ...tal y como está el panorama es mejor ir editando poco a poco... ...o centrarse en un disco o... A, ver, a lo mejor es centrarse en un disco, evidentemente... para que nosotros somos raros hasta para editar el sí, disco si, no, que nos estamos haciendo esperar mucho la, la verdad es que, que estamos flipando porque muchísima gente, de, ya no solo de aquí de España de fuera nos piden el disco y digo coño, si el que más tiene ganas de tenerlo soy yo, ¿sabes? no me jodas lo que pasa que mmm, la hacemos mirando por el por el público ¿sabes? porque dijimos, ostia, estuvimos tirando con la demo un montón y digo, la peña tiene que estar hasta los huevos de ahí los mismos temas luego dijimos, mira, vamos a hacer un, un videoclip, que el videoclip siempre es una buena carta de presentación y tal y vamos a grabar solo el tema del videoclip, al final hicimos un single, en el de Promenade, aprovechamos también. También hemos estado tirando con el videoclip, que el que no la haya visto con el spam que meto, eh, ya te pillaré. A ver. Y, y el último es el, bueno, es, lo que queremos que es que vean la, la evolución, digamos. O sea, tú si te lo escuchas, ya lo verás, que a ver, los temas de, de la demo, como verán temas pertenecientes a Endor Sin, los aprovechamos, o lo que le dimos el toque más oscuro con la voz, más bestia, más más, más. O sea, sí. Luego ya escuchas eh, Promenade, que es blue 100%, Pathfinder, de Seamate, ahí ya empieza a llevar la, la, la onda más, menos fall, porque los primeros temas sí que son más, más folclóricos. Y luego ya la última, ya te vas a encontrar hasta pasaje, o sea, tenemos un, el Keen que es el tema fall raro de cojones, sí, porque es más así, tiene algún toquecillo progresivo y tal, y luego Ghost Pride, que es progresivo total. O sea, es epic death metal progresivo. O sea, tú empiezas y no vas a encontrar el mismo riff en toda la canción, hasta que termine. Porque en realidad es inspiración, ¿sabes?, musical, y la estás haciendo metal. Claro, tiene tantos cambios desde que empieza hasta que termine y vas haciendo metal, metal, metal, cambiando, cambiando y metiéndole letras a cosas a muerte. Y, y ahora me hablabas precisamente del videoclip de Pathfinder, al contrario que muchas bandas que o suelen aprovechar algún directo que han hecho o cerrarse en un estudio para grabar, vosotros salís a grabar este primer videoclip, ¿cómo recordáis esa grabación? Que me pegué una hostia que te cagas, Ned. ¿no? Todavía me duele la mano. Sí, jugar a fútbol durante los videoclips es malísimo, no es recomendable. No, también tenemos escenas interiores, hay escenas que son en Madrid, por ejemplo, hay otras escenas que son en Canet, en un palacete, o sea que es algo ahí en el sofá con la calma cantando y eso, eso es en un palacete de Canet que yo no sabía si moverme porque el sofá ese valía una pasta y no paraba de crujir cuando me voy y tío, como me lo cargué voy a flipar ya aquí, ¿sabes? y luego sí que hicimos la, las tomas exteriores que para mí son lo mejor del videoclip que las hicimos en una cala que hay ahí en el Garraf donde la cementera un día buscando nos, nos fuimos ahí a buscar a ver que encontramos dónde nos podemos poner para hacer y usted nos fuimos ahí con la gente de Madrid que venía a grabarnos el videoclip y mirando sitios, coño, y encontramos una cueva, un muro para plantar a Jordi encima a este lo metimos a tocar en un descampado ahí lleno de elitronas, tirad y... Mira, desde las 10 de la mañana ¿No? tocando Pathfinder hasta las 7 de la tarde sin parar. O sea, terminabas, vale, otra vez, vale, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez y cargar. Fue una aventura, ¿eh? Nosotros bueno, flipando, eso sí. Pero el resultado vale. vale la pena. Sí, sí. Nos ha encantado, ¿sabes? Los colegas que hicieron la filmación... Eh, bueno, nosotros cuando nos explicaban lo que estaban haciendo, estábamos flipando, ¿sabes? Porque lo tenían ya todo calculado, los tiempos, todo, y, y ya cuando vimos el resultado, dijeron, chapo, eh, chapo por los colegas estos de Madrid. Muchísimas gracias, nos hemos quedado flipando y, mira, agradecidos por siempre. Vamos a hablar eh, del tema, quizá, que la gente más espera, que es el Pagen. Pero vamos a ir poco a poco, no quiero que os adelantéis en ninguna respuesta. ¡Una polla, tío! No fue salir de Barcelona, llegar a Alemania y tocar. Hubo un proceso. Hubo una semifinal del WoW Metal Battle y luego una final. Primero empezamos con la semifinal que fue en la Sala Zacarías, en la Sala Zac de Barcelona. ¿Qué tal la sala? ¿Qué tal el ambiente que se vivió con el resto de bandas? No, el ambiente muy bien, la verdad es que hicimos muy buenas amigas con toda la mayoría de bandas. La, la otra mitad ya las conocíamos, por ejemplo, seche a los Mencia, Dracum, Bleeding Sun... Seguro que me dejó alguno, pero... Y bueno, y luego hicimos muchas amigas con, con Anel Spad, por ejemplo, que son los Canarios, que a mí, pese a no gustarme mucho el Metalcore, pues me, me, me sorprendieron, me gustaron. Y muy simpático, la verdad, la verdad es que todo muy bien. O sea, quitando que la sala es una puta mierda, Sí, porque tiene un escenario en medio y tú no sabes si te tienes que poner al lado, delante o detrás. no puedes ver de todos sitios, la gente estaba partida por ahí. Pero bueno, la gente respondía muy bien. Nosotros, ya te digo, súper nerviosos. Nerviosos de la hostia. Sí, cuando dijeron los veredictos, mira, salimos los primeros. Dijeron los primeros, y digo, hostia, di. Porque no nos lo creíamos, ¿sabes? Nos vamos a presentarnos, a meter caña, pues si le gusta a la gente, bien. Cuando dieron sí, sí. que ganamos, joder. Cuando que ganamos, joder. Nos <risa> quedamos ahí todos flipados y nos Y después de la sala ZAC, os clasificáis para la final, salastraperlo. ¿no? ¿Qué significaba ya estar allí entre los finalistas y cómo se os queda el cuerpo cuando se dice el veredicto final? Pues que que me tome un fortaseg, porque si no lo suelto todo ahí, muere todo el mundo. Sí, sí, fue una catombe, tío. La verdad es que, ya te digo, mira, allí también la final muy bien con las bandas absentia, que, que es una lástima, pero se han separado. Ahora hay un grupazo de la hostia para mí. Sí, no iba yo, evidentemente, eh, era mi preferido, la verdad yo lo veía como, como grupo pack-end, tenía un estilo pack era black sinfónico así, muy currado, y muy bien. Luego los enlaón estos, y los Annel Spad, que se clasificaron también para allí, y a los mismos colegas y tal les prestamos todo el material para que no se que traer nada, hasta los platos de la batería y todo, porque también suponíamos que, que el viaje para allí era un pastón, se habían dejado la hostia en venir desde Canarias aquí, y lo dijeron, hostia tío, ah, y bueno, nosotros, no sé cómo, Son la mayoría de grupos que no suelen dejar nada. Nosotros no tenemos problemas. Si hay que apoyar el metal, no vas a apoyar diciéndole, ala, ¿pues no tienes ampi? Pues toca las palmas, ¿no? no nosotros somos bastante estirados con esto de dejarle todas las cosas a los demás. Y muy bien. ¿Qué pasa? Cuando dijeron, el como estaba diciendo del veredicto, pff, Jordi y yo ahí temblando, este fumando porros adiesto y siniestro, Raúl por ahí poniendo caras, pues el hombre de las mil caras. Era incierto todo, o sea, era un momento incierto, era a ver qué va a pasar. ¿Y si ganamos qué? ¿Y si ganamos qué? ¿Y si no ganamos qué? Claro, porque la pregunta de si ganamos qué es ir a Alemania a tocar, pero ¿y si no? Yo tengo un mal perder, tío. Yo me hubiera cagado en todo, pero, pero, pero en, en mi casa. Sí, ya hubo una banda que, que, que hicieron el feo y para mí desde luego tiene la cosechada. Visto el nivel de las actuaciones de las dos semifinales, a como veis el panorama metálico nacional? Está muy fuerte, la verdad. que está saliendo unos grupos por ahí de puta madre. Yo soy muy... A mí me encanta el metal nacional, así que lo estudio un montón. También a lo mejor que soy demasiado crítico con la música, ¿sabes? Pero musicalmente está saliendo bandas cojonudas. Mira, hay un grupo que se llaman Ansuru, que hacen un gothic raro, es, es, es muy raro, es como brutal got o algo así. Pero está muy bien, está muy bien elaborado, el sonido perfecto, está, me encanta. Hay grupos de, de trash, así como Exodia, que tocaremos con ellos también, ahora dentro de nada. Y hay grupos, es que eh, están saliendo muchísimos grupos, Inmute. Inmute es un grupo de, de Valencia que hace a una chica, es en plan gutural también. Y yo como profesor de, de esto, la, la tía lo clava. La tía canta mucho mejor que la mitad de tíos que hay por aquí, ¿sabes? <risa> hay muchos grupos, mucho nivel y, y me gusta. Me gusta que, que se note que hay, que hay nivel aquí en España y que no tienes que ir a buscar la, las cosas fuera. Aunque por desgracia la gente tira lo fácil y no apoya, no sé por qué, la gente, si yo fuera de puta madre, pero si eres de aquí, ya como que se, se, se desinteresan un poco y me parece súper triste. Me parece muy cedo que, que la gente, en lugar de apoyar, incluso se eche mierda. Porque del palo, ah, pues tú eres mejor que yo, pues ya no me gustas. Por ejemplo, mira, los colegas de Crisis, a mí es un grupo que me ha callado la boca. Porque yo, eh, yo se lo he dicho a ellos y no me cuestan yo decía, joder, digo, lo, lo, los putos niñatos estos están en todos lados, en todos los fregados y tal, no sé qué. Hostia, y lo vi directo y me cayeron en la boca y me encantó. Y se lo dije, digo, me encanta que me en la boca así, tío, un directazo de la hostia. Los chavales, dije tú, fíjate que iba yo a ver a los DIs, que tocaban después. Pues acabaron crisis y quedé tan contento que me fui. Sí, sí, quedé súper contento. Y bueno, hicimos un concierto con ellos y tal, y que se nota mucho. Los chavales son súper jóvenes, tío, y tienen un tenisismo que te cagas y por eso están petándolo donde van, porque la hacen muy bien. Y además son súper buena gente, que es lo que le falta a muchas bandas. Que hay mucha gente, es como la, la escena de X-Metal, es yo soy más chungo que tú, ¿sabes? Y yo estoy tocando arriba y... ¿Y no te mueves? Pues tú tranquilo que yo tampoco me voy a mover. Y me parece deprimente. Me parece deprimente que, que, que excepto las cuatro bandas que se van lamiendo el culo aquí, de, oh sí, la hostia, y luego por la espalda, oh, suenan como el culo. Porque yo es que encima, como conozco a todo el mundo, me entero de todo y me parece todavía más deprimente, porque me entero sin quererlo. Pero sí, sí, la cena la cena está en auge. o el orden de las preguntas y ahora sí toca preguntaros por el gran concierto en Alemania, en, en el Bakken, ¿cómo fue el concierto? ¿Qué respuesta recibisteis de la gente que estaba allí? ¿Cómo lo vivisteis? Ah, comentario. <risa> no, la verdad es que es brutal. O sea, llegamos allá al aeropuerto ya, un cartel con un, un cartel con un tío, un tío con un cartel, depende de cómo lo quiera ver cada uno, Ravenblatt ahí y digo lloro, lloro. Es famoso, digo... Eh. No, la verdad es que genial, los tíos súper enrollados, nos vino a buscar con una furgoneta privada, un shuttle, se llaman. Nos llevan a todos los lados. Nos llevaron allí, llenamos el catering, dice ah, llevamos a la zona VIP, la zona VIP que, que, que bueno, luego ya te contaré. La, la, la gente súper bien, la organización detrás cuando fuimos a tocar. ¿Qué os falta? ¿Qué necesitáis? Mira, tenéis que estar a tal aquí dos horas antes, nuestro camerino preparado con todo, muy bien. El cierto de puta madre, arriba lo llamamos que te cagas, la gente muy motivada, me gustó, a pesar de la época de la tarde y el primer día, se nota que aquí la gente no perdía el tiempo en hincharse alcohol. <risa> sí, sí. Yo como no bebo, lo llevo peor eso, ¿sabes? Pero muy bien, a ver, a la gente le gustó mucho. Y el directo pues, es lo que podéis ver en el Youtube, fue o sea, uno para... Nosotros disparamos samples con cada canción, y allí nos la jugamos todas a una y e hicimos solo una pista de sampler, que fueron los 20 minutos que nos ofrecían sin descanso, o sea, a muerte. Era un palmo, un palmo, un palmo, un palmo y elección. Fue un fire, la verdad es que, bueno, hicimos la, la performance aquella, la introducción, con la haciendo la, la intro de Your Feathers, que es el, el último single, con la capucha y en plan, ha hablado un en guturral así la plan historia encima de los samples, la gente se quedó flipada porque dice, ay, el tarado este de mierda que hace, ¿sabes? Hala, cuando me quito la capucha ya me dieron en falda y dice, a, a, a tomar por culo, ¿ya? Sí, sí, me sustituyeron que ver los huevos más veces que otra cosa. Porque luego bajé y vi las cámaras que estaban y digo, me han pillado de pleno, ¿sabes? No, muy bien, la respuesta va del público muy bien. Tengo un pero, evidentemente, con todos los sitios. Pero nos tocó hacer de conejillos de indias en el escenario nuevo. Y de decir que desde aquí, que conozca al técnico, por favor, una patada en la boca ahora mismo. sino sí, porque el escenario era nuevo. Eran dos, era el web stage, que es el de siempre, y el headbangers stage, que es donde lo estrenamos nosotros como primera banda de la Metal Battle. ¿Qué pasó? Arriba lo oíamos muy bien, atrás lo oía muy bien, pero adelante el sonido salía saturadísimo. Entonces, bajar y que te venga un colega y te dije, hostia, tío, desde aquí ha como el culo. Eh, ¿Dónde está el técnico este que lo voy a matar, sabes? No, pero mira, si hubiera sido con nosotros, me hubiera cagado en la puta de oro porque tuve una mala hostia impresionante yo. Pero como vi que fueron todas las bandas que tocaron ahí, todas las bandas tuvieron un montón de problemas con el técnico. Bueno, con el técnico no, es que con el sonido, la manera de sacar el sonido, no era la adecuada. Entonces, claro, quieras que no, te desmotiva un poco pensar que vas a ir a baque en la zona como la zona en tu puta vida y que suene mejor en estraperlo, ¿sabes? Evidentemente, no tendríamos ni un cuarto de un cuarto de la gente que tuvimos allí y si me preguntas que se si lo disfruté, pues no me acuerdo, tío. De verdad, no tengo ninguna imagen desde arriba del escenario. Estaba tan metido en que saliera todo bien que yo me hago una pantalla y sí, yo me pongo a animar al público y digo, vale. Pero no tengo ni una imagen, cero. Solo una final, de toda la, todo el gentío ahí, gritando Ravenblood, que eso ya es lo, eso es lo que... Ahí gritando, ¿sabes? Al final del todo, no, pero yo me acuerdo al principio, cuando abrieron las cortinas, veía la carpa, o sea, lo inmenso que es la carpa esa, pero se la veía llena, ¿sabes? Y tú decías, ¡Madre mía! Y claro, y ahí empezaba a contar, ¡pam, pam! Eran 20 minutos con la claqueta que no para. Un robot que te está dando azotes ¿sabes? Ahí, a hostias. Entonces vas ahí, plá, plá, plá, tumpa, tumpa, disfrutando, venga, paraba, le metías al otro porque hicimos un, unos temas, los acortamos y nos unimos con otro pues hicimos los 20 minutos. Y justo cuando íbamos a terminar ya me salió el tío por un lado me dice, eh, two minutes, vale, pun, terminamos y chao pescado, ¿sabes? Finalizó, cierran el, el telón y se acabó. Pero de la masa pipa, tío. <risa> una pasada, ¿eh? una pasada total. Y el pasado fin de semana tocasteis en el Farmer Fest, en Vigas y Riell, con X-Vortex, Dagobah, Northland... ¿Qué tal yeah. estuvo el festival? Bien, estuvo bien. A ver, la verdad es que eh, no sé qué nos pasa a nosotros, que cada año que nos invitan a tocar un festival lo cubren. No sé si dirán canta como el culo iba a llover o algo así, pero sí, con el Mock your fucking brain nos pasó. Siempre ha sido aire libre y justo el año que tocamos lo meten en un polideportivo y un calor que te mueres. O sea, en este ya no. Pero en, en, en el move por ejemplo, la, las cinco de la tarde, el sol pegando la chapa de arriba, la gente no aguantaba el calor, pues imagínate nosotros encima con los focos. Y encima que nos tiramos estos putos cositos, yo me moría, yo buscando aire. En el Farmer, lo bueno, que corría al aire. O sea, corría el aire, estaba bien, el escenario estaba de puta madre. ¿Qué pasa? Que la acústica de un deportivo polideportivo pues, no está adecuada para conciertos y mucho me he menos conciertos de nivel extremo, como era en esta ocasión, entonces el sonido rebotaba un montón y el técnico no sabía qué hacer. El técnico, la verdad es que algunas bandas, las primeras sobre todo, se fueron un poquito indignadas. Claro, que dicen, coño, esto tiene un nombre ya, ¿no? Y no puede pasar esto, pero es que es lo que hay, la ¿sabes? La organización se lo ocurrió un montón, nos, nos trataron súper bien y tal. Disfrutamos un montón el concierto, aunque el sonido no fuera la hostia. Tú tienes que disfrutar cada concierto como si fuera el último, o al menos en nuestra ideología. Y la gente respondió muy bien, pensé al sonido. Luego se ve que ya me dijeron que lo fueron arreglando y tal, conforme van pasando los temas, pero lo que tiene no probar. Y más nosotros que tenemos todo el tema de samples y todo esto, que tiene que ir a un nivel adecuado para que no para que se entienda todo. Pero muy bien, la verdad es que la actuación salió perfecta. Este hombre estaba lesionado y tocó. Llegó a las dos semanas a tirado con el 15 de rodilla, con la pierna estirada, y vino con la venda y todo a tocar allí. Le tuve que decir unas palabras de amor y eso... Que no se enteró el gilipollas Como siempre llevo los cascos puestos Sabes, este estado hablando Y claro, yo voy con la claqueta acá aparte Y este ha hablado que sí, la gente ha dicho ¡Eh! Y yo no me enteraba atrás y Digo, pues mira, agradezco a toda la gente que van a apoyarnos, tío Yo me la pasé pip en ese concierto A los tiempos que tenía a tocar, tío Por la zona de Barcelona Me han encontrado un montón de colegas Como los Corruption found Estaban los Norland, los Red Raw Todos me prestaron un pedazo y me ayudaron con los hierros Para subirlos arriba, ¿sabes? Y conocimos al Vortex este, ahí detrás del escenario. Y hemos hablado de muchos conciertos. En algún concierto algo os habrá pasado, algo divertido, algo curioso, algo que quere, que querréis borrar de vuestra mente, pero que queremos que nos contéis. O sí, sea, pues ahora no sé. Ah, mira, sí que tengo una. Sí, una gracieta que me partí la caja ahí. ¿eh? Bueno, a este le pasan muchas, es lo que tienen los porros, pero... Bueno, cuenta tú primero Dani y... No, mira, hicimos un bolo en el antiguo Metal Rising Fest que hicieron y llegamos al sitio y nos quedamos un poco perplejos porque esto de tener el batería detrás tocando y la Virgen del Rocío detrás de él… Sí, porque era una peña rociera, tío. Rive Blue, live in de peña rociera, ¿sabes? La hostia. Sí, yo encima haciendo comentarios porque la gente se quedaba atrás como diciendo… Y yo le decía que os podéis acercar, yo que, que este solo vio a la perro, ¿sabes? no, no. no, no. Lo que que pues, como no se entera, pues la aprovecho, ¿sabes? <risa> y digo, y con la Virgen del Rocío aquí detrás no creo que eso te va a hacer nada, ¿sabes? Sí, la verdad fue muy curioso. Además que ese concierto salió bien, pero lo, los colegas de Draco, por ejemplo, no tuvieron tanta suerte. Que se le petaba la luz, que por dos se iba la luz, todo, oh, eh, venga, pim, otra vez, otra vez iba algo, otra vez. Y nos partimos en la caja con aquello, porque la etiquetábamos y toda la Virgen ahí en las fotos, a <risa> ver Por el Facebook. ¿Y a ti qué, qué te ha pasado en los conciertos? El que más me acuerdo, uno que me pasó en Dammstadt. Cuando fuimos a tocar ahí en el... Cronenburger, Cronenburger. ¡Ah! Cronenburger, digo yo. ¡Jajajaja! <risa> <risa> ¡Golden Cronen! Bueno... Vale. Íbamos eh, a empezar a tocar Little Viking y se me cae el, el, el... un mazo del bombo. Se me cayó. ¡Pum! Se me cayó. Y ya empezamos a tocar. Entonces tuve que tocar todo el tema con un bombo. Todo. Y la parte rápida fuera... Tu, tu, tu, tu, tu. Fue un desastre total. Una cosa que me gustó mucho en un tema que toqué Little Viking y justo al final, de tanto que estaba sudando, se me iba cayendo la baqueta y justo a dar el último calcetazo, plum, se me cae. Y <ríe> suena, plum, plum, la baqueta por ahí volando. No, a ver, pasaron, ese, ese bolo fue horrible para mí. O sea, lo hicimos... Bueno, me había quedado hicimos de puta madre, de verdad, hicimos las canciones bien, como había que hacer, pero nosotros disparamos desde la mesa con un, con, un, con un MP3 o llevamos algo para disparar los samples ¿Qué pasó? Que se nos olvidó el MP3 aquí, en España. Entonces, descargamos todas las canciones del Dropbox. ¿Qué pasó? Que Dani... No, ese día estaba Raúl. Ponía las canciones y las tenía que buscar entre canción y canción. ¿Qué pasó? Que yo, para hablar en inglés, te cagas, ¿sabes? O sea, yo te canto en inglés lo que tú quieras. Y lo pronuncio como hay que pronunciarlo, pero... Para darle la jerga ahí... No estaba tan preparado como estoy a día de hoy, ¿sabes? Que ahora, por lo menos, me sé las frases que tengo que decir, ¿no? <risa> <risa> que no son cantadas, son habladas, pero también las tienes. <risa> No, y entonces, pues había mucho silencio entre canción y canción. Y yo tengo un lema que es no tienes que dejar que el público piense, ¿sabes? Yo aquí cuando tengo aquí en España me regalo, porque me pongo hacer el gilipollas, siempre tengo algún... A ver, una cosa de hacer gilipollas puntualmente, que hay gente que se lo toma demasiado al esto y hacen el gilipollas constantemente. Y entonces, quieras que no, te hace pensar en mucha seriedad a la banda. Y puede hacer que, que, que la banda... En si tú tienes tú ahí tus huevos ahí tocando tu mala hostia y tal, y tienes tu buen rollito, tu feeling ahí con el público, puedes soltando punteladas de gracia, ¿sabes? Y entonces, yo soy muy de, de, de interactuar con el, con el público. El público los todo, y si el público los todo, para mí también, como dicen, claro. Son los que van a comprar mi disco cuando salga, que sí, que te... <risa> no, y entonces aquel día, pues nos pasó eso, se quedaba silencio, silencio, un montón y yo ahí con la cara de hola, y me puse ahí y digo, va, que me arranco, nen, ¿eh? y empiezo a decir aquí lo que sea y no me acuerdo ni lo que dije, pero algo dije ahí, y a la gente le gustó. Me <risa> bueno, es que dice, tengo la polla gorda, pero en inglés me dice, ¡ah, muy bien! Pues, no, la verdad es que muy bien. A ver, pocas cosas nos han pasado así, de decir, hostia, alguna hostia que, que nos hemos llevado tragándonos algún bajo o algo. Sí, o cuando Jordi y Ángel se ponen a tocar, que se tocan cada uno la, la guitarra al otro, y se revientan alguna cuerda de darse hostias ahí pero pero en sí la verdad es que poco, o sea, divertido de con la gente sí, con la gente sí que es divertido, porque mira, pues por hemos un chaval, tío, que viene a los conciertos desde el día de crisis, se nos ha vuelto fan, sí, sí, y es un crack. Es un chico con una máscara de caballo a los conciertos y es el puto amo. O sea, yo en, eh, lo aproveché y en el muy fucking brain hizo un golf de es y estaba el tío ahí con la máscara, que lo han grabado en el vídeo que se si lo veis en YouTube. Y creo es que muy grande, tío. Yo es que estaba arriba ahí greñando, levanto la cabeza y me mete un caballo ahí y dale que te pego, tío. <risa> Y flipen colores, digo, joder, qué calor que has aquí, que estoy flipando ya, ¿sabes? ¿Qué pasó? Cuando hice el vuelo de Death digo, ala, todos a por el caballo. Y digo, menos mal que no hay yonkies aquí, ¿sabes? Si no, triunfan todos. Todos a la barra y estirando brazos, ¿sabes? El próximo 14 de septiembre actuáis en Estraperlo, del que será vuestro último concierto en tierras catalanas. ¿Qué tenéis pensado para este concierto? Bueno, para este concierto lo, lo que tenemos pensado es grabarlo, porque van a... Eh, ya he avisado a la gente y tal para que venga porque vamos a grabar imágenes para meterlos interactuadas en el videoclip nuevo que vamos a hacer además viene Juli de Crisis que es el que nos va a editar el disco perdón, el disco, el, el videoclip ese que nos viene a grabar él junto al manager nosotros no graban el concierto y tal, va a ir a grabar a la gente y tal o a sea, mayormente lo que va a salir es la gente el rollito así porque como siempre montamos alguna parte ahí guay y la gente lo disfruta, pues es lo que nos llena a nosotros y entonces que menos que, que salgan en el videoclip, que se lo merecen. ¿Y cuáles son los planes futuros de Raidenblood? Editar un disco, de verdad, el tema de la discográfica se está mirando porque la verdad es que la, las que nos ofrecen, pues, hacen menos que yo. Y yo lo que necesito, ¿no? a ver, yo soy, yo soy un currante de la hostia, yo con la música, coño, sí, mira, en, en un año y medio nos hemos plantado en baque, un año y medio de existencia de la banda, que yo creo que eso, excepto crisis, no lo puede decir ninguna más porque Chris se fueron súper jovencitos y, y se le curraron un montón pero por ahora ganaron <risa> y no, a ver, el disco, el videoclip que el videoclip será de un tema nuevo que, que yo creo que va a gustar mucho porque es que no tiene tampoco nada que ver con lo que hay no tendrá nada que ver con Pathfinder sí que es más melódico, sí que tendrá su, su caña sí que tendrá alguna colaboración especial que ya se verá y bueno, el tema de conciertos conciertos fuera tenemos bastantes Hablaos, vamos a hacer una girilla el, el año que viene, porque claro, ahora lo que queremos hacer es a la vuelta de Alemania, que tocamos ahí un fin de semana entero, dos, tenemos dos fechas, el 19 y el 20 de octubre, es meternos con el tema del videoclip y ya todo seguido, mientras lo, lo arreglan y todo, es meternos ya con el con el disco. Aparte de lo que te he dicho de la antes de las camisetas, que ya que la gente nos no apoya tanto, ahora lo vamos a ver si nos apoyan de verdad, que yo me, me, me quedo con todas las caras de, de todos. Ahora tenemos el 291 1 con Ángelus Apátrida y Exodia en, en la sala Agoria, agora live de Valencia. Tenemos los dos de, de Alemania, tenemos otro en Valencia a la vuelta y de momento hasta aquí hemos parado porque también es que nos hemos tirado todo una, el año anterior, que es lo típico que, quieres, que que te quieres dar a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Que empiezas a dar bolos a disto y siniestro y por aquí pues hemos dado un montón. y había meses que hemos estado tocando los cuatro fines de semana, ahí a muerte. ¿sabes? Que a ver que por nosotros regalado, a nosotros nos encanta, pero tampoco es plan de alcanzar a la gente. Entonces, como ya hemos pasado bastante, aunque es una lástima, porque ahora es cuando más gente nos sigue, ¿eh? lo bueno lo bueno es acercar, como dicen, ¿no? Y entonces tenemos mucha mucha ilusión en, en lo que va a ser el nuevo disco. Y bueno, por nuestra parte, yo creo que, que eso es todo, amigos. El cachondeo del Padre Negro, ¿quién este, me lo cuenta? Este hombre es que es, es, eh, es raro, tío. Fuma porros, es ecuatoriano, es, es que tiene todo lo malo, tío. Hice más batería, ¿sabes? No, es, es un grande, yo me lo quiero un montón, el maricón este. Pero sin sexo, ¿eh? No, a ver, el padre lo, lo, lo trae, es su frase. Él se pone to ciego y te viene con la cara, porque mira, ah, ¿lo ves? Se ha convertido en chino, tío, ves? ¿De fumar porro? Sí, ¿no? ¿Lo ves o no? no te siempre que te necesitas algo, tiene fe, ahí estás, ¿sabes? No <risa> molaría que hubiera una Virgen de Montserrat aquí, ¿eh? La madre negra, ¿verdad? ¿no? Es <risa> cierto, si yo te voy atrás nosotros, siempre que estamos tocando... Lo estaba diciendo antes... No, a ver, la coña es esta, este hombre que es un cachondo. Pero bueno, luego tenemos a Raúl que... Menos mal que no está hoy, ¿eh? Porque esto es, esta entrevista es seria al lado de la suya, ¿sabes? Sí, es un, es un maestro, es el Eugenio del Metal. Pues aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Aunque sea marica y no se le escuche, ahí está. Pues a nosotros solo nos queda agradeceros este tiempo, este buen rato que nos habéis hecho pasar. Desearos mucha suerte en la edición del disco, en los conciertos de Alemania, los que tengáis por aquí, los que vengan y solo me gustaría para acabar pediros un saludo para la gente de Calimetal. Pues nada, yo envío un saludo para Calimetal eh de aquí eh, desde el hervidero desde el hervidero de Orcos de Cordellá, donde siempre se está haciendo buen metal. Todo en servicio para la última batalla. Como el caído, todos juntos. Aset Metal por siempre, hasta el final. El metal para quien lo trabaja. No, pues desde Revem me lo quería mandar un saludo muy especial a a la gente de Calimetal porque es dar de a decir que se apoya el metal underground a a este nivel porque de lo que falta gente así y nada y ahora vamos a estar en la radio, tío, así que que, que de puta madre.